Cuando la gente piensa en la moralidad, a menudo piensan en una lista de cosas que hacer o no hacer, como los diez mandamientos. Pero para los cristianos hay una diferencia entre la letra de la ley y el espíritu de la ley. Hoy, el doctor David Jeremiah enseña partiendo del Sermón del Monte, explorando seis temas morales y éticos de los días de Jesús que son pertinentes para nuestra sociedad actual.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 Le agradecemos por acompañarnos en esta nueva edición de Momento Decisivo. Nos entusiasma la oportunidad de enseñar el material de este libro flamante que acaba de ser puesto en circulación. Se titula, Nunca pensé que vería el día. Tenemos mucha más información de la que podemos decirle en estos programas de radio, así que les animo a ordenar su ejemplar. Ahora, empecemos con la conclusión de la lección que nos ocupa. Nuestro tema para hoy es, Nunca pensé que vería el día cuando la moralidad estaría en caída libre, porque alguien.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 Los coléricos justifican las palabras hirientes que lanzan contra otro, aduciendo que no están atacando físicamente al otro. Las palabras se han vuelto un sustituto aceptable para el asesinato, y los que han tenido desacuerdos se muestran cordiales por fuera, pero escogen no perdonar de corazón. Piensan, Dios espera que yo trate bien a esta persona, incluso aunque no pueda perdonarle. Ahora bien, por cierto que nuestra sociedad todavía no es una sociedad completamente inmoral, fuera de control. No estoy diciendo eso, pero hemos escogido vivir con ciertos aspectos de inmoralidad. Nos hemos permitido ir hasta cierto punto, pero no más allá. Y sin embargo, el punto en que estamos hoy era absolutamente inconcebible en el pasado reciente, lo que quiere decir que no está demasiado distante el futuro en que probablemente estaremos en lugares que en este momento pensaríamos inconcebibles. Si no trazamos una línea en la arena y cerramos la brecha de la moralidad, es imposible imaginar las consecuencias. El ambiente religioso del día de Jesús era muy parecido al nuestro. Los líderes religiosos estaban dispuestos a conformarse a las demandas externas de la ley de Dios en tanto que reservaban un ámbito reducido de moralidad interna. En el sermón del monte Jesús habló de esa brecha en la moralidad considerando seis errores que las personas comúnmente cometen al aplicar la moralidad bíblica a su conducta personal. El efecto general es una corrección seria al concepto errado de que la aparición del reino de Dios eliminó para los ciudadanos del reino de Dios los requisitos de la ley de Dios. Al explorar estos seis temas morales y éticos Tenga presente que eran asuntos importantes en la cultura civil y religiosa de los días de Jesús, en tanto que las cuestiones actuales pueden ser diferentes en cierto sentido. Muchas de ellas son las mismas. Y la manera en que Jesús atendió esas seis cuestiones morales nos dan el cuadro de cómo debemos responder a la ley en nuestra cultura. Seis ilustraciones. Primera. Lo que han oído que se dijo respecto al asesinato. Jesús dijo... Ustedes creen que la Biblia enseña, no matarás. Y deben creerlo. Éxodo 20 dice esa parte de la ley. ¿Necesita esto aclaración? En el sentido físico, no. Si uno no mata a otra persona, no ha quebrantado la ley. Si uno mata a otra persona, ha quebrantado la ley. Parece claro lo suficiente, pero Jesús va por algo mucho más profundo. Jesús está diciendo que el asesinato es quitarle la vida a un ser humano. Pero dice que hay más de una manera de hacer esto... Atacar a alguien con un puñal o una pistola es una manera, pero atacar a alguien con palabras iracundas o de odio es otra. Jesús dice que este último método de ataque tal vez no le quite la vida física a la persona, pero puede, con toda certeza, matar emocional o espiritualmente a la persona. Otra cosa que hay que considerar es que la cólera a menudo es preludio de la violencia física o asesinato. Si usted está enfurecido lo suficiente como para lanzar contra alguien palabras de odio, tal vez está cerca del punto que inclina la balanza. Así que no se sienta moralmente superior o simplemente porque ha guardado la letra de la ley y nunca ha matado físicamente a nadie. Jesús dice que sus palabras iracundas o de odio han violado el espíritu de la ley y en el reino de Dios quitarle a una persona a la vida emocional o espiritualmente es igual de malo. como quitarle la vida física. Así es como Jesús aplica el espíritu de la ley a la cuestión del asesinato. Ilustración número 2. Lo que han oído que se dijo respecto al adulterio. Igual que con el asesinato, la prohibición contra el adulterio era clara en la ley, no cometerás adulterio. Éxodo 20.14. Ahora bien, obviamente, esto se refiere a una persona casada teniendo relaciones sexuales con otra persona que no es su propio cónyuge. Pero, como con la ilustración del asesinato, Jesús lleva la cuestión más allá de lo físico, a lo espiritual. Jesús nos dice que si un hombre mira a otra mujer con lujuria, eso constituye la misma traición como tener en efecto relaciones sexuales físicas que con otra mujer. ¿Por qué? Porque revela la misma falta de respeto por esa persona, la misma falta de respeto por su esposa y el mismo descontento con su lugar en la vida. La consumación del acto sexual es simplemente la manifestación externa del pecado que ya se ha tenido lugar en el corazón del individuo. Hemos oído lo que Jesús dice en cuanto al asesinato. Hemos oído lo que dice en cuanto al adulterio. Noten, en tercer lugar, lo que Él dice en cuanto al divorcio. En los diez mandamientos no se considera específicamente el divorcio, pero se le considera en Deuteronomio 24 como un adjunto a la prohibición contra el adulterio. Moisés prescribió una carta de divorcio cuando un hombre se divorcia de su esposa como una forma legal de protección para ella, a fin de que el que fue su esposo no siguiera explotándola. Sin considerar esos tecnicismos Jesús va al mismo corazón del asunto moral en Mateo 19 diciendo que cualquier hombre que se divorcia de su esposa a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere no me hablen de certificados o procedimientos dice Jesús el propósito de Dios nunca fue que haya divorcio lo permitió solo debido a la dureza del corazón de ustedes De las seis ilustraciones que Jesús dio en el primer siglo respecto a la ética y moralidad superficial, esta es la que más se aplica a la iglesia del siglo XXI. Esposos y esposas cristianas, en números deplorables, han roto su pacto matrimonial con la esposa o esposo de su juventud sin ninguna razón bíblica. Esto no es pedir condenación o culpa a estas personas, ni de parte de Jesús Ni de la mía. No estamos persiguiendo brujas contra los divorciados. No estamos hablando de eso, pero está aquí en la Biblia. Y nos da un contundente recordatorio de lo fácil que es deslizarse de los estándares de Dios cuando esas normas entran en conflicto con la conveniencia o comodidad de nuestras vidas. Lo que Jesús dijo en cuanto al asesinato, lo que Jesús dijo en cuanto al adulterio, lo que Jesús dijo en cuanto al divorcio y aquí... tenemos una ilustración interesante, número cuatro, lo que han oído en cuanto a promesas y juramentos. Cuando la mayoría de personas leen el tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Éxodo 27, piensan que es cuestión de usar el nombre de Dios como parte de una palabrota. Con toda certeza incluye eso, pero... En realidad, considera algo mucho más importante. Considera el uso de Dios en un juramento o promesa, utilizando el nombre de Dios para apuntalar una afirmación. Hay muchas expresiones, y muy comunes, por Dios o oh, que Dios me lo cobre si yo hago esto o lo otro. Si usted utiliza la expresión por Dios al hacer una promesa y luego no la cumple, ha usado el nombre de Dios en vano, ha usado la confianza que las personas tienen en Dios para hacer que confíen en usted, esto quiere decir que usted se arriesga a hacerle sentir de manera negativa contra Dios si usted no cumple su compromiso. La única razón por la que los juramentos y promesas son necesarios es porque las personas no cumplen su palabra. Jesús dijo que los juramentos no son necesarios para las personas con integridad Jesús dijo cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí Y cuando digan no, que sea no Como leemos en Mateo 5, 37, Delatamos la misma desconfianza en las personas hoy cuando les decimos ¿Lo prometes? ¿Lo prometes? Las personas que verdaderamente tienen ética No tienen que jurar o prometer Dicen lo que quieren decir y son serios en lo que dicen. Así que en el sermón del monte Jesús nos da un cuadro completamente nuevo en cuanto a promesas y juramentos. Ilustración número 5. Lo que han oído en cuanto al desquite y venganza. Y esto lo hallamos en Mateo 5.38. La ley del desquite se basa en la enseñanza del Antiguo Testamento que se halla en Deuteronomio 19, 21, que dice vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. El punto de la ley era limitar la retribución El castigo por un crimen no debía ir más allá de la pérdida de la víctima. Pero Jesús invierte la ley y dice en efecto, no tienes que desquitarte por igual mal que te han hecho. En lugar de preocuparte por limitar el castigo contra el malo, haz lo que puedas por evitar el conflicto. Si alguien te entabla pleito, es mejor que le des lo que quiere y no que te enredes en una batalla judicial. Jesús dijo en Mateo 5.40, Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, también dale la capa. Lea también primero a los Corintios 6, 1. La ética y moralidad del reino de Dios no contempla la venganza o el desquite, más bien se concentra en la paz. Jesús dijo esto con toda claridad al elogiar a los pacificadores anteriormente en el Sermón del Monte. En la economía de Dios, el mal no se vence con más mal, sino que el mal se le vence con el bien. como leemos en Romanos 12, 21. Luego, tenemos una sexta ilustración. Hasta aquí hemos oído hablar a Jesús en cuanto al asesinato según la perspectiva del Nuevo Testamento. Le hemos oído darnos su noción en cuanto al adulterio y al divorcio, y en cuanto a pronunciar juramentos y hacer promesas, y en cuanto al desquite y la venganza. Aquí tenemos la ilustración final. En Mateo 5, 43, Jesús habla en cuanto a lo que se ha oído respecto a los enemigos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19 y 18 era una parte central de la ley del Antiguo Testamento. Jesús citó esto como el segundo mandamiento más importante, pero noten que aquí, en su Sermón del Monte, Jesús pone la moralidad humana de cabeza y esencialmente dice, en el reino de Dios debemos amar a nuestros enemigos tanto como a nuestros prójimos. Como podemos ver por la exposición de seis puntos que dio Jesús, el espíritu de la ley de Dios requiere total transparencia en la vida del cristiano. El mundo que nos rodea puede ignorar las normas morales de Dios o cumplirlas por cuestión de conveniencia o apariencia, pero el cristiano no puede hacer ni lo uno ni lo otro. Debemos obedecer el espíritu de toda la ley de Dios a fin de representarle fielmente en este mundo. O como Jesús lo dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto, como dice Mateo 548. Hace unas cuantas décadas, jamás me hubiera imaginado que viviría en un tiempo como el actual. Es un día en el cual muchas violaciones obvias del código moral absoluto de Dios no solo se cometen abiertamente y con desparpajo, sino que se les atrinchera en la ley de la nación. A los legisladores se les está pidiendo que promulguen leyes que pretendan hacer legítima la conducta inmoral. Pero como he dicho antes, esto no debería sorprendernos. ni descorazonarnos. Históricamente, los cristianos con mayor frecuencia de la que pensáramos han vivido en un mundo que ha ignorado o ha sido hostil a la ley moral. Más y más, todos los días vemos nuestra singularidad como seguidores de Cristo levantándonos como luz en las tinieblas y sal en medio de la corrupción. Por consiguiente… nos corresponde a nosotros en nuestra calidad de cristiano ser la sal y la luz que Dios nos ha llamado a ser y vivir de tal manera que no solamente respetemos y observemos la moralidad absoluta, sino que también vivamos por encima de las normas físicas mínimas. Como Jesús nos ordenó en su sermón, como acabamos de hablar, Dios nos ha honrado con la responsabilidad crucial de ser como aquellos árboles fuertes en medio de la ventisca y levantarnos con fortaleza para ser una representación correcta del carácter de Dios con certeza tenemos defectos y cometemos errores pero en lo más profundo de nuestro corazón hay un hambre y anhelo de ser un pueblo justo y santo y de vivir en medio de la decadencia en moralidad como cuadros de Jesucristo y viviendo en carne y hueso encarnado en nuestras vidas podemos estar eternamente agradecidos porque aquel que es perfecto nos ha dado esta promesa de que Él nos dará por su Espíritu Santo el poder para vivir esta clase de vida para gloria y honor de Aquel que nos amó. La Biblia dice que hay solo un propósito en todo esto. La Biblia lo dice de esta manera en Mateo 5,16. 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La Biblia nos dice que debemos vivir vidas santas y justas. Debemos vivir por encima de la norma que el mundo considera aceptable. No debemos gastar nuestro tiempo tratando de ver con qué podemos escaparnos y que con todo se considere bien. A través de los años, en muchas ocasiones, algunos han venido a hablar conmigo y me han dicho, Pastor, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto otro? Y lo que están diciendo es, ¿puedo en realidad acercarme tanto al mismo borde de lo bueno y todavía estar bien con Dios? Y esa es sencillamente la pregunta errada. La pregunta debería ser, ¿Cómo puedo vivir tan centrado en el cuadro del propósito de Dios para mi vida que todos los días me levante con un sentido de confianza de que Dios está en mí y que por su poder, por su espíritu, por Cristo que vive en mí, pueda vivir esta vida que humanamente es imposible? humanamente está más allá de mi capacidad, pero por el poder sobrenatural del Señor Jesucristo ciertamente es posible, y no solo que es posible, sino que es lo que se espera de los que le pertenecemos. Sí? Vivimos en una cultura moralmente corrupta y en decadencia. Pero, ¿qué oportunidad para levantarnos firmes y ser el pueblo de Dios? ¿Podemos determinar una diferencia si simplemente estamos dispuestos a vivir de manera diferente, siguiendo los principios de la palabra de Dios? Y, si usted todavía no conoce personalmente al Señor Jesucristo, el problema no es que usted no trate de hacerlo bueno. Su problema es que usted no tiene el corazón como es debido Hay que tener el corazón de Dios para vivir de esta manera. Y Dios le dará ese corazón. Si usted pone su confianza en Él, usted puede hacer eso hoy mismo. Usted puede hacer eso hoy mismo. Permítame animarle a que lo haga donde quiera que esté. Si se haya conduciendo por la carretera, Busque un lugar donde estacionarse con seguridad y tenga ahí mismo un momento de oración a solas con el Señor. Pídale que venga a su corazón y le perdone su pecado. Tal vez usted piense que es muy extraño que le pida que haga eso, pero eso es lo que la Biblia dice que debemos hacer. Debemos confesar nuestro pecado y creer que Jesucristo es quien dice ser. Tenemos que considerar su señorío sobre nuestra vida, invitándole a nuestro corazón y recibiendo el perdón de nuestro pecado que Él. nos ofrece. Quiero decirle que después de 40 y más años de predicar este mensaje y de observar lo que sucede cuando las personas hacen eso, puedo decirle que sí, una sencilla oración como esa puede cambiar totalmente su vida. Lo he visto sucederse vez tras vez tras vez, así que ¿por qué no permitirle al Señor ese papel en su vida hoy? Lo veremos el día de mañana.